¿Cómo le va Mati Traversa y Fabián Pérez Somos? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va muchachos? Buenas días. ¿Ya han vuelto o están volviendo? Recién, no, no, recién llegamos. Llegamos un ratito. Llegamos un ratito. Todavía. ¿Cómo? A ver, antes de hablar de, sí, de los la cambios, la Guillermo, ¿qué nos puede contar del partido de ayer? Como para meternos en clima de lo que fue el partido y contarle a la gente de Uno Contra Uno Radio de qué fue la historia del 95-91 de, de Weber sobre Lanús ayer en Bahía. Bueno, fue un primer tiempo muy El primer cuarto Muy desacertado a los dos lados Pero lo aprovechó mejor Weber eh, Tuvimos 10 pérdidas En el primer cuarto Que eso nos, nos hizo muy eh, Muy vulnerable Atrás Y después se fue el equipo el equipo Nos fuimos al fui descanso con 13 puntos atrás 43-30 Y el segundo tiempo fue, fue realmente Un muy lindo partido para ver Para el espectador muy muy lindo juego y eh, y bueno pasamos al frente faltando cinco minutos del, del para finalizar el juego eh, y de por me traiga no realmente era canasto por canasto me me entró gerbaudo y metió un tiro de tres puntos muy lejos y ahí fue la diferencia de esos cuatro puntos de diferencia faltando creo que 40 segundos 34 segundos algo así se abrieron allí y después bueno eh, realmente no el, el juego el juego se lo, eh, podía haber sido para cualquiera de los dos y le tocó la, la fortuna como en los últimos juegos le está pasando al equipo rival no el El hecho de haber tenido poca participación Algunos pibes que, que vienen jugando en su equipo En el juego de ayer Tiene que ver con el exigente partido también sí, Y comprometedor de sí, Liga de Desarrollo Que sí, habían tenido sí. Gago, Marinelli, Gramajo sí, Bueno, la vuelta del pibe Beto Farré Que buena, se va recuperando buena, el en la cara Buena lectura, atraveso, buena lectura. No, le pregunto porque can... ustedes... No, buena lectura digo porque es así No, pero además le quiero preguntar Porque ustedes hicieron mucho hincapié En poner estos chicos en cancha no, Y veo no, que sí, jugaron muy poco No jugaron casi No jugaron porque... Eh, el partido anterior fue un partido realmente a full y lo que escuchaba que decían antes de, de que era un infierno el, el, el estadio estaba como a 50 grados no realmente claro en Bahía Blanca está haciendo mucho tremendo, calor tremendo tremendo lo que fue la, esta gira fue tanto el once unido los dos partidos nos tocó los vestuarios sin sin aire no, fue tremendo la verdad fue realmente muy muy dura la gira hicimos tres muy buenos partidos no nos alcanzó para ganar pero a, ayer los chicos hicieron un partidazo solo Gramasco y Gago vieron acción para darle un poco de descanso a, a Enzo Ruiz en su momento y a y a Griffin en otro momento eh, pero incluso jugamos hasta con doble base eh, pero era no fue demoledor el partido anterior y aparte Te reitero, fue un partido sensacional de la Liga de Desarrollo, eh, 12, creo que los dos mejores equipos, ¿no? tanto Weber, que tiene un equipo ese año viene trabajando, como los que está trabajando Germán con Mauro en Lanús, están haciendo un trabajo bárbaro, así que dio mucho, mucho gusto verlo y los pibes ya estaban extremados. A, en Corrientes, porque va a trabajar para la tele esta noche, está Fabián Pérez, que seguramente eh, va a querer hacerle algunas preguntas, Guillermo, y ya Gallego lo puede saludar al profesor Vecchio. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué Fabián, ¿Cómo te va? Ahí estás con un doradito y seguramente con un Segura aire acondicionado. Todavía, todavía no, todavía no. Estoy en la cancha de San Martín y acá termina el entrenamiento San, eh, San Martín estábamos con... Sebastián González te eh, mando un saludo a Sebastián mi respeto para el eh, eh, gran temporada que está teniendo ahí está te manda su respeto gran temporada dice Juan Martí. también en el comentario que hacíamos con este con, con Mátiles Cana y con, con Sebastián este, y se no vos eh, hay que hay que regular bastante hay que cuidamos los físicos de los jugadores los, los veteranos y los jóvenes porque sí. eh, se juega eh, está lindo jugar que es de bueno y es saludable, pero las altas temperaturas también hacen que a veces los planteles que no son tan largos, que chifan mucho a los jugadores, ¿no Guillermo? Sí, sí, sí, sí. Yo te digo, esta gira bueno, me conoce bastante y hemos hemos acordado o coincidido y no, en muchas cosas pero sabes que no soy un tipo de excusas pero esta gira fue demoledora para todos una gira de 50 grados de calor sin exagerar en absoluto eh... Bueno, lo que estamos, y ahí lo deben estar viviendo en corriente también, ¿no? Porque estaba mirando yo la temperatura, y una temperatura elevadísima, eh, pero lo de lo de 11 unidos fue tremendo, tremendo. ¿Sabes así que Romano, eh, en un momento, en el entretiempo, el partido contra Peñarol me dijo, mira, que yo necesito irme afuera porque se desmayó. O sea, claro, sí, claro, rock, claro, claro, claro, claro. Y... Bueno, esos que jugadores que tienen tantos minutos y que juegan tan no, intensamente claro, claro, pero aparte, aunque no tengas tantos minutos la deshidratación es tan grande que no alcanza, si no hay aire acondicionado realmente es muy es muy, muy complicado. difícil, o un lugar, viste donde voy diga bueno, voy a estar 10 minutos el jugador también está esperando y te puede llegar a pedir un cambio en algún momento, sacame, no doy más ¿sí? y bueno vos lo puedes hacer, pero el tipo dice bueno, voy, dentro de 3 minutos salgo al vestuario y está refresco sí pero no no es tremendo esto y lo de lo de Héver ayer fue también fue demoledor, la cancha fue los pibes terminaron el partido exhausto porque fue un partidazo el de la Liga de Desarrollo realmente eh, digno de, de los pibes juveniles de Europa o sea realmente me queda asombrado felicito tanto al grupo de de Hueva y a lo que hizo como a Germán, a Mauro, a todo el cuerpo técnico de de Lanús pues están haciendo un trabajo sensacional y... dos grandes de los animadores de la Liga de desarrollo sí, ¿no? yo creo yo creo que bueno tanto eh, todos eh, nosotros eh, bueno Hueva nosotros como sionistas sí son equipos que realmente eh, apuestan a, a un trabajo de gente joven y se, ojalá que se clasifique bueno ya está Webber está Boca está sí y hay que ver el caso de nosotros ganándole a, a Sionista con el favor de Dios ya estaríamos dentro de los cuatro finalistas eh, así que bueno pero se va a ser un cuadrangular muy muy lindo para ir a ver muy muy lindo para ir a ver. A ver, Guillermo, ahora sí le pregunto por el tema de, lo, de, de los cambios que se anunciaron en la cuenta oficial del Twitter del Club Lanús y, y me gustaría um, que, que los encuadren en función de los objetivos, de las necesidades y, y de los motivos. La llegada de Curtis por a Sanesene y eh, el arribo, tal vez allí es donde más llama la atención, porque Wade es un gran jugador y viene teniendo una gran temporada. Eh, en la apuesta de Oluís Maculogh, que viene de jugar un gran rendimiento en un lugar a donde usted conoce y mucho como es el básquetbol de Chile de hecho salió campeón eh, con con Colo Colo eh, en lugar de Maculos en, en lugar de de, de Lorenzo Wade sí. eh, qué nos podría contar de, de estos sí, dos futbolistas ¿cuál, cuál es tu pregunta la primera es lo de Cene yo ya lo conversé con él sí y estábamos viendo desde hace un tiempito de cambiarlo pero Honestamente, eh, Lanús es un, una institución la cual, ustedes lo conocen mucho más que yo, aunque yo sea hincha y todo, pero por los últimos años de, de estar con la Liga, no se mueve de un presupuesto. ¿sí? Entonces, lo de Sene eh, ganaba un dinero que es muy difícil conseguir un jugador alto, que nosotros cuando comenzamos con todo esto, no sé si tengo tiempo para Si te, te Tiene no te... todo el tiempo del mundo. Ah, bueno, gracias. Eh, cuando Dale. comenzamos la, la pretemporada hicimos el equipo en base a traer a Lucho Massarelli, sí, Enzo Ruiz, bueno, Lucho Massarelli después se fue a a Mar del Plata, eh, Enzo Ruiz pasó de ser eh, a ser un jugador protagonista, titular eh, y el cual estuvo, tenemos cinco cinco jugadores, seis jugadores en este momento, sí, eh, el caso de eh, Tyler Field venía para un recambio de ...de Jordan Collins... ...que se fracturó... ...una fractura puesta de Cubito... ...perdón... ...de, de Tibia y Peroné... ...sí, sí, lo recuerdo... ...en un, un entrenamiento... ...muy triste eso... ...y bueno... ...y ahí terminamos con Tyler... ...como como jugador regular... ...jugando más de 30 minutos... ...anoche tuvo un partido extraordinario... ...Tay... ...en la gira también... ...pero es un hombre de 37 años... ...el cual... ...pesa mucho más allá de su gran profesionalidad... ...no ha perdido un entrenamiento... ...es un líder dentro y fuera de la cancha... ...positivo siempre... Eh, ...y tuvimos... ...tres lesiones muy serias... Eh, ...en base a eso... ...bueno, tratamos de buscar un hombre grande... ...dado el presupuesto... ...y honestamente nunca dimos en, en la clave... El primero fue Juan García... ...después fue... ...Zene... Eh, ...y ninguno de los dos... ...no pudo dar la producción... ...y ahora estamos aportando a Curtis... ...que es un jugador... ...fuerte... ...y que viene de jugar... Eh, ...vamos a observarlo... ...está un poco fuera de peso... En, en Uruguay, pero en ya que está en, condi en condición, sí en bohemio, correcto, en condición eh, y bueno reúne las características como para ponernos un poco más fuerte eh, cerca del canasto y lo de y acá quiero ser claro, yo te leía a vos Fabián de que eh, Becchio, coach Becky cortó a agüey yo no lo corté en absoluto, o sea Way le planteó una situación a a los dirigentes que tenía un problema personal en Estados Unidos muy serio de un amigo de él o de un tío de él creo que fue eh, y bueno los dirigentes me dijeron mira güey se tiene que ir y bueno se tiene que ir se tiene que ir o sea no hay no hay otra cosa no así que en definitiva se, ese fue el motivo de por el cual güey se, se va de la institución eh, y tuvimos que tenemos que buscar un jugador anotador características eh, que que el equipo necesita eh, y bueno nada eso no no hay, no hay mucha vuelta para darle no al tema eso fue el el tema principal sí lo lo de Fabián eh, Guillermo eh, en en su cuenta de Twitter tenía que ver inclusive con una cuestión retórica con una pregunta si no no lo, lo, no no si no lo, pero, no pero que se entienda no, no, no, no, tal no, vez no. como entiendo yo el mensaje si usted había cortado a los jugadores se preguntaba no no no no sí no no no pero no no lo de C sí y en la medida que Curti llegue en condiciones y todo, así va a ser. Perfecto. ¿sí? Bueno, y lo de lo Güey, de, lamentablemente, lo tenemos que hacer por una cuestión de que tiene un problema personal, y bueno, hay que hacerlo, si el hombre se tiene que ir, se tiene que ir. Lamentablemente, no es un año con buena fortuna, a veces como te toca todas a favor, hay años que te tocan, viste, muchas en contra, perdimos sí, sí. ya 12 partidos entre 1 y 5 puntos, y eso... Es para cortarse el cabello A ver, quiere decir que eh, si Wayne no hubiese presentado eh, Esta cuestión personal Que él manifiesta Que tiene un problema con un amigo en Estados Unidos Él lo hubiese seguido en el plantel Sí, sí. bueno, yo, de parte mía por supuesto no no. Como, a, a ver Ustedes me conocen muchachos sacar el segundo anotador del equipo De la liga, perdón sería En un equipo que estamos apostando a a jugar mucho en la parte ofensiva sería bastante eh, neófito de mi parte, ¿no? Así que eh, no, no, no, ese, ese fue el motivo. El único motivo que hay. Le pregunto para cerrar la charla. Sí, querido. Eh, ¿Qué ve? Usted ha visto muchos jugadores en la historia de la Liga Nacional y ha visto talentos emergentes. Algunos de ellos han triunfado del punto de vista deportivo algunos con más títulos, otros con menos, sí. pero ¿qué le ve, o qué ve a futuro en Gramajo y en Gago? Mira, Gramajo, Gago, Marinelli, Beto, Farre, ¿sí? son jugadores, cuatro jugadores eh, que realmente... Por... Bueno, te podría nombrar a los 10 chicos eh, que están en este momento en la Liga de Desarrollo, sería injusto no mencionar alguno. Ahora hemos incorporado a Michel Dubois, pero de Dubois pero eh, eh, gago un jugador eh, un especialista gago es un especialista un tipo que te cambia el ritmo de juego juega muy rápido defiende los 28 metros de la cancha eh, y gramajo gramajo bueno eh, creo que si el cepo tenía alguna duda en llevarlo a, una, a un mundial la noche que demostrado no vaya a la tarde eh, la rompió hizo 20, 29 puntos Metió cargó el equipo chocó contra jugadores que le llevan cinco o seis kilos. Está progresado mucho porque en, en estos seis meses que está con nosotros en cuanto a la parte física el trabajo del nutricionista del preparador físico. Realmente es un talentoso. Es te digo realmente eh, tiene el estilo cortijo de jugar así erguido, sí, muy eh, uh -huh. muy muy muy muy muy el estilo santiagueño, vamos a ponerlo así y con un tiro de tres puntos letal muy muy bueno y un oportunista defensivamente para los rebotes para los robos que yo estoy admirado con con el talento de Iván ¿no? bien bien buena buena descripción y el agradecimiento porque de esta manera también eh, creemos que la la gente que está escuchando el programa empieza también a descubrir a, a los pibes que que potencialmente sí, tiene futuro ayer, ayer por ejemplo el trabajo en Bahía Vázquez, Baulet, el ¿Y cómo lo vio Baulet? Porque... Oh, tremendo, tremendo! Cuentan que es... Eh, no, no, realmente... era de serie ese chico. Es, eh, eh, mirá, Lanús, me, cuenta, me contó Mario Silveira que antes de la temporada iba a venir a Lanús. Sí, estuvo. Eh, y que lo ayudaron en la operación, el doctor Estucho Villán y todo, el doctor, y bueno, después terminó en Bahía, pero... Un talento increíble Tanto Baulebro, Sino Son jugadores que La posición la posición de 3 en Argentina está súper cubierta eh, Hay otros mucho talentoso Pero creo que la posición de 3 Y la posición de 4 Está cubierta para un futuro equipo nacional eh, A 5 o 6 años hablando O a 2 Olimpiadas Vamos a ponerlo así eh, El 1, 2 y 3 el Perdón, el 1, 2 y 5 es ahí donde va a costar muchísimo equiparar la, las cosas, ¿no? Guillermo, muchas gracias. Mi el el abrazo, nos veremos pronto en alguna cancha bien, y favor, bueno, Dios. a seguir trabajando. Ojalá que sea con éxito Yo los ojalá. cambios, pensando en tener buen protagonismo en la, en la parte de playoff de la presente liga. Así esperamos todos. Mi respeto, saludos. Igualmente de nuestra parte, profesor. Que le vaya chau, bien. Chao, Guillermo. Chao, chao.